Señales del fin del mundo. 68 parece una autopista, agua. pero no, es un glaciar. Javier Sevillano, muy o, buenas. O una partida de eso, de barcos, no sí. A68 agua. Es verdad. <risa> bueno, pues pues, sería A68 nuestra... hielo. Nuestra señal del fin del mundo. A ver, ¿qué sí. es A68 y qué está pasando? ¿Os acordáis que hace tiempo hablamos de esos glaciares eh, antárticos que están... como de, Bueno, ¿cómo no? Están deshaciéndose por el cambio climático y que los investigadores decidieron monitorizar porque querían saber qué deriva iba a tomar esos glaciares cuando en fechas futuras eh, desaparecieran de su emplazamiento habitual, por así decirlo. Esto ocurrió en el año 2017, han pasado tan solo dos añitos y ya tenemos al glaciar, al denominado A68, por ahí... ...danzando a su libre albedrío... ...se ha independizado... ...se ha ido, se ha ido de casa... ya. ...pero bueno... Ha, ...ha madurado y se ha ido de casa... ...pero a quién ha pedido permiso... ...y entonces en los... O sea, ...ya ha cumplido 60... Ha cumplido, <risa> exacto... ...y entonces, afortunadamente... ...esto ya no lo queda, ¿eh? ...esto ya no lo queda era hasta los glaciares... ...y entonces lo que los eh, investigadores... Eh, ...están haciendo es... Eh, ...seguirle por su... ...por su peripecia lejos de se han puesto microchips lejos del hogar lejos del hogar a la 68 lo que eh, este tremendo bloque de hielo que es conocido como el A68 se desprendió como decimos hace dos años de la Antártica Luego tengo de, una, una pregunta de esa que te gusta tanto Bueno, hablando. ya empezando. <risa> Y lo que ocurre en estos dos años, lo que ha hecho el A-68 es que eh, hubo un tiempo que estuvo un, una temporada, estuvo varado, estuvo atascado en una sección poco profunda del, del fondo marino, ahí uh -huh. estuvo. pero mm, por eso como, como estaba ahí estático se pensó que, que podía convertirse en la mayor eh, isla de hielo. De, de, del continente Arta, antártico ¿no? pero no, no se quedó allí allí pasó unas vacaciones <ríe> el pueblo de 68 o sea que, y que, luego dijo ya me he cansado jugó despiste más o menos exactamente ya eh, se cansó de estar allí eh, todo pagado y se fue de excursión por otro lado y lo que, lo que hizo es que eh, ha vuelto a estar en movimiento ha vuelto a vagar por las, por las aguas del Atlántico Sur y los, los científicos lo han monitorizado por medio de, de estaciones espaciales incluso anda, bueno, han, han medido cuánto, cómo es el, el actual bloque de hielo, porque de este bloque de estaciones hielo, espaciales o satélites? Digo, pero he dicho estaciones, ¿Sí? satélites, es que está horas ya... No me, sé, me, bueno, digo, tenéis, bueno no, no, satélites, perdón. Digo, oye, ah, digo, que, que tiene información satélites. privilegiada y no me la ha dicho. Satélites. Bueno, pues eh, de este de esta gran masa de hielo se llegó a desprender otro, un trozo más, pequi, más pequeñito, que los eh, científicos denominaron a 68B, porque es grande, pero No, no tanto. o sea que había tenido un hijo, un hijo o un decir, hermano y no sabía. una excisión una <risa> tuvo una independencia el, el A68 mide 160 kilómetros de longitud y tiene una anchura 160 kilómetros 160 kilómetros de longitud y un grosor de 200 metros es decir, la proporción sería como la de una tarjeta de crédito de largo por ancho ah. aproxima, aproximadamente sería la proporción que guarda En, en relación con esa longitud tan inmensa, con tan solo doscientos metros eh, de ancho. ¿no? Y eh, lo que los científicos mm, están un poco maravillados es que con estas dimensiones claro. eh, eh, se mantenga bastante íntegro con todos estos desplazamientos que está manteniendo por... Claro, por porque zona, no, no es un glaciar que se encuentre fijo sino que... No, se ha desprendido de la gran masa Antártica, se desprendió sí. y y eh, va, va, va vagando por por ahí. como ¿Por dónde ¿Por dónde vaga? Bueno, pues eh, en el momento de, en que se desprendió A68B, A68B tiene unas medidas de 13 kilómetros por 5 kilómetros. Que es, es más chiquitín. pero en cambio de ancho es mucho más grande que, que su original, ¿no? En principio eh, no hay ninguna especie que se haya quedado varada ahí. En no, no, no está constatado que haya algún animal, te refieres algo sí, así, sí, que sí. haya sí. algún... No, no, no han constatado que haya de momento nada, ¿no? Eh se le ha ocurrido mira. Sí, está <risa> <vacaciones, por ejemplo. risa> a las 68 un ratito a ver si se le congelan un poco las eh, ideas pero fíjate, estoy viendo eh, 160 kilómetros de longitud eh, tiene esta isla de hielo, este glaciar 12 eh, ciudades importantes españolas eh, que están ¿Están más menos separadas por esa distancia para que nos hagamos una idea este glaciar para que nos hagamos una idea es como las provincias de Pontevedra y La Coruña juntos, juntos. No, no ese, la, la, la distancia más o menos entre Vigo y la Coruña es espectacular, ¿eh? Es espectacular pensar que hay un glaciar así, que hay una aire que se mueve así de ese tamaño. Pues lo están monitorizando por medio del satélite, no de la estación, del satélite europeo Sentinel, y eh, estos satélites están equipados con una serie de, de sensores, ...que captan la superficie terrestre en cualquier tipo de condición meteorológica que, que haya, ¿no?, en, en todo tipo de condición meteorológica y de luz, ¿no?, y eh, hay que recordar que actualmente el, el, el continente eh, antártico está en su eh, fase, en su periodo invernal, ¿no?, entonces... Eh, O sea, ¿qué, te ¿qué temperatura hay más o menos? Bueno, pues no, no he pasado... una comparación, me gustan tanto las comparaciones. Todo el mundo ha oído hablar del glaciar Perito Moreno sí. en Argentina. Sí, ¿no? es muy sí, famoso por, claro, tus, por, por la el, caída el de los hielos y tal. Bueno, pues estoy viendo el tamaño que tiene ese glaciar, el más conocido del mundo... Tiene 50 kilómetros de longitud, que ya está, bien. Sí, ya está bien. Bueno, pues es tres veces más pequeño que el que estamos que es diciendo lo... y mencionando. Y que eh. además, tú fíjate, tiene una masa de un billón de toneladas de hielo. Un billón de toneladas de hielo. tiene este Y a pesar de eso, los científicos que están siguiendo su marcha están maravillados porque es bastante ágil con toda esta gran masa de hielo que... ...que desplaza constantemente, ¿no? O sea, que es elegante en el desplazamiento. Sí, más o menos. Usa o este Totalmente. nos randy Corpo. como... un danzarín. <ríe> bueno, el iceberg... El, el, este, el Fred Astaire de los... Este iceberg. iceberg ha estado durante un año... ...junto a la plataforma de la que se desprendió en 2017... Pero eh, ya en, en el año pasado eh, quedó atrapado en su primer deambular, por así decirlo, quedó atrapado en el, mayor, en el en el, que los científicos llaman el giro de bedel que es una corriente oceánica que tiene sentido antihorario, va en, en contra de, los, uh, de la, del sentido de las agujas de, sí. del reloj. ¿no? Esto hizo que la masa de hielo girara sobre su eje eh, vertical, girara 270 grados y eh, en, ya metido en esta corriente, en este giro de, de bedel de Wedel, de Wedel eh, se desplazó 250 kilómetros hacia el norte de, del planeta ¿no? de lo que está con lo cual digamos que corrió bastante en solo, uh -huh. en solo un año con esta grandísima masa que, que tiene y estas dimensiones es lo que los científicos están un poco anonadados ¿no? bueno eh, Como la gran mayoría de los icebergs en el mar de Bue de, del Este que hemos dicho, eh, eh, tanto A68 como su hijo A68B serán, eventualmente, serán en un momento dado eh, expulsados hacia la llamada eh, corriente circumpolar Antártica que los impulsará hacia el sur del Atlántico en, en, en, por una vía que llaman el Callejón de los icebergs. ¿no? Es un... Es un eh, Esta, esta vía eh, es, se hizo famosa, y recordaréis el famoso Capitán Sackleton, y su... Sí. su um, acaba, esta vía acaba en, en las el, Islas Georginas el, del Sur el que fue al... exactamente, sur, ¿no? exactamente entonces, todo esto acaba en las, eh, en las Islas estas, las Georginas del Sur ¿no? entonces, en la dirección del agua y el viento fue la que aprovechó el Capitán Sackleton en 1916 en el, ¿os acordáis el buque el Endurance? que está todavía sí, por sí, el sí. que fue, digamos, estrujado por las sí, masas y que estuvo la las mujer alegrías, además lo, buscándole y todo entonces, gracias A, esta, a estas corrientes, la corriente circumpolar eh, antártica pudo escapar por esta vía, por esta, eh, la, eh, la vía de los icebergs, el callejón de los icebergs que se conoce, y fue eh, a parar al, al, al, a las islas georginas del sur, ¿no? mientras el Lundera, eh, el Endurance, pues, hacía, hacía cada vez más vías de agua. ¿no? Eh, llegó a estas vías y. Eh, Desde las, vía, desde las islas en las islas georginas del sur es donde acaban la mayoría de, de los icebergs que se desprenden, todos ellos de eh, dimensiones y, y masa mucho menos eh, importante que la 68, y todos, af, eh, debido a estas eh, corrientes circumpolares de la zona, acaban todos los icebergs junto o um, cercano a las islas georginas eh, del sur. Por eso a este lugar lo que se le conoce es como el cementerio de los icebergs, Ajá. es donde van, digamos, a morir, por así decirlo, a, a terminar. De ...de derretirse... ...y, y, y hacerse cada vez más pequeños... ...porque cada vez están eh, más lejos... Del, ...del círculo polar... ...y entonces en esta zona es donde... ...cesan estas corrientes... ...y donde los icebergs se van acumulando cercano a estas islas que ya se hicieron famosos por esta el acontecimiento del capitán Shackleton, a las que él pudo llegar, aprovechando estas corrientes para salvarse de aquella epopeya que tú has comentado. y Tenemos unos oyentes fantásticos extraordinarios, eso lo sabemos, tenemos una legión de gente maravillosa, y Twitter sirve para que den algunos apuntes, algunas cosas a lo que estamos diciendo, y Almodía Rosavinto es uno de nuestros oyentes y que está siempre al tanto de todo de cualquier información Naves nos dice Cantabria tiene 5.321 kilómetros cuadrados de superficie este glaciar 6.000 kilómetros cuadrados es más grande que todo Cantabria, que todo Cantabria fíjate, sí, sí, claro. es una barbaridad es ¿sí? una barbaridad pero fíjate que es lo que comentamos que los científicos están alucinados de la agilidad por así decirlo que tiene con estas eh, es grandísimas dimensiones y con eh, eh, esta más a un billón de toneladas es lo que desplaza de, de hielo es lo que desplaza eh, eh, ellos dicen que mm, puede o, o esta facilidad de desplazamiento que tiene está un poco Eh, mm, eh, la realiza gracias a las dimensiones que hemos dado son 160 kilómetros por un lado pero en la, en, en la otra eh, dimensión eh, lo que tiene son 200 metros, lo que le hace ser digamos mm, por así decirlo, bastante afilado, por, por, uh -huh. por poner un, un símil, en el que todos nos, nos hagamos una idea rápida, ¿no? Entonces, esta posibilidad eh, le hace que en cuanto haya una corriente, eh, que es lo que pasó cuando entró en el giro de Wedel, pues que la corriente le permitió girar sobre sí mismo, sobre su eje Eh, vertical, girar y digamos que favorecido por los vientos y las corrientes, enfiló ese, ese eh, callejón de los icebergs, esa, eh, esa vía de iceberg hasta llegar al, al destino final donde acaban todos los, los, los icebergs mmm, siempre o casi siempre han sido de men menor tamaño y, y menor masa y han acabado siempre ahí en las georginas del sur que parece ser que es donde este, eh, eh, estas corrientes cesan y entonces pues ahí se, sí, se calman y ahí se van ¿esas islas saliendo. se supone que hay habitantes o no están habitadas? pues ver, eh, he dado, ver, eh, por, yo he, he oído a <risa> ver, tengo que decir la verdad he oído hablar poco de ellas y sabía por Por, por las aventuras del capital, del capital Sackleton y tal, sí. y el Endurance, eso sí. Lo hemos comentado más en alguna ocasión en el programa, siempre hemos vuelto a esa historia, y, y pocos no sé si están habitadas, si habitantes, si hay georginos o no hay que esa no era la pregunta a quien le quería hacer. A eh? a ver, la, la, pre, la, la no. temperatura hace en el interior? De, sí, sí, sí, En el mismo centro del iceberg, A68. No, la pregunta... A68, A68, iceberg, 68. ¿Por qué se llama A68? Porque seguro que le ha puesto el nombre el policía que pone nombre a las operaciones este, que, que, la, que la clava este. Que, pues este señor seguro que es el que lo puede... ¿Por qué? Pues preguntaremos. Algún día. Ahora Margarita Zabala nos va a comentar ahí las noticias... Eh, la, muy... guapa, la guapa y bella Margarita Zabala. Es que es muy de señores del fin del mundo. Es Margarita. completamente... No, Margarita, no Muy apocalíptico eso que nos está comentando ahora en cada noticia, en cada información sobre lo que está ocurriendo en Nueva York, ahora mismo ese apagón que está afectando a los eh, principales canales de comunicación de, de la ciudad y sí. a la quinta avenida. Que ¿no? a... pongan onda cero, que nos escuchen Pero, pero que sabes te, Hay pilas, digo yo, podrán poner sintonizar onda cero. ¿sabes? ¿sabes, sí, por qué sí. atención, ¿eh? ¿Sabes por qué es apocalíptica, Margarita? Porque cuando la ves, impacta. Pero no, no digo, decía, decía Nueva York, ¿eh? Nueva York sí está apocalíptica. Ya, ya, oye, yo es quiero ir a Nueva York. esa yo noticia y Ahora mismo, ¿eh? vámonos. La quinta avenida, apagón en la quinta avenida de Nueva York. Qué peligro, qué peligro. Bueno, seguro que la Torre visto? Trump tiene, tiene luz. Eh, bueno, El no generador, con eh. el pelo, no está dando luz. Yo